las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos, hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado, para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti nacido y a ti vuelvo, porque en ti nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Camisaraki Kilanakas Camisaraki Kuya Kitanaka hermanos hermanas cómo están todos ustedes por la 107.5 frecuencia modulada para toda la provincia Cordillera acá en la región del Maipoa ¿eh? comuna de Puente Alto y además a través de la ciento... siempre se me olvida ¿eh? 105.9 o 109.5 ...105.9 Radio Cajón... ...estamos saliendo como Cajón... ...como Cajón del Maipo... ...bien po. ...en los controles y la producción musical... ...mi gran hermano El Gilata... ...Sebastián... ...¿cómo estáis Seba? Hola Vicente, muy bien... Eh, ...muchas gracias... ...¿tú cómo estás? Mira, estoy muy contento de poder volver un día miércoles... ...estar acá, hoy día tenemos una entrevista muy linda... ...con gente del norte... ...vamos a conocer su discografía y todo eso... ...pero se lo tenemos como sorpresa en un ratito más... ...eso, eso, eso... ¿Ah? ...pa' un mantener a la toda sorpresa... La gente ...ahí, de atento... De, ...de todo Chile... Exacto. ...y del mundo... ...conectémoslos con nuestra madre tierra... ...nuestra Ñuquemapa... ...nuestra mapu perdón... ...oye, eh, hay una agrupación... ...que mucha elogiada siempre por nosotros... ...y además siempre colocada en nuestra pauta musical... Ellos son, y estuvieron de visita, los Markamaru de Ariká van a iniciar este programa con una canción muy hermosa que no habla y, y, y nos, nos llama a escucharla con una conciencia, con una mano en el corazón y otra en el cerebro, para que de una vez por todas vamos a aprender de que a veces a través de la música, a través de las notas musicales, ya el cantautor puede evocar un grito un grito de auxilio yo creo que eso es un poco y nos explicaba el otro día por por interno y aprovechamos y un saludo a Marino y nos explicaba como eligieron esta, esta canción tan hermosa que dice dicen que hay paz Fins demà! Cuando sucede hoy, muerte de ambientalistas, industrias del terror, no me digan que miento, no soy un comercial de esos que ven a diario. El Mapuche vino nativos de su tierra, nunca se doblegó. Entonces el Mapuche, porque qué luchando está? Nativos de la tierra, buscando está la paz. Los abuelos, que el tiempo nos dejó Y que hay de aquel dinero, que el abuelo juntó Le dan solo miserias, calmantes pa'l dolor Entonces para ellos, ¿dónde estará la paz? Nos damos inicio al programa con esta tremenda canción de carácter muy social, ya porque tenemos que leer, Sebastián, una noticia que es la realidad que ocurre con nuestros pueblos originarios, la falta de respeto o la incomunicación o quizás la sordera gigantesca que puedan tener los gobiernos con respecto a nuestros pueblos originarios. Digo esto porque ha pasado una tragedia bien grande en el altiplano y quiero leer textualmente una de la comunidad de Tacpa Chaní eh, este comunicado que, que debemos conocer todos los andinos porque a veces pensamos que Chile te limita al norte con el, con, con, el, con el río Mapocho no tenemos mucho pueblo para el norte ya y mucha gente necesidad de que ellos sean escuchados. A continuación, se vale, voy a leer algo que aparece aquí, que está en la red Justicia para Maximiliana Amaru Mamani, nuestra jacha mama de Quebe. Con profundo dolor y rabia denunciamos el asesinato de Maximiliana Amaru Mamani, mujer aymara de 73 años, ocurrido en la localidad de Quebe, comuna de Colchanes. No solo han apagado la vida valiosa, sino que han herido profundamente al pueblo aymara. Maximiliana en vida fue guardiana de saberes de nuestro pueblo. Ya había denunciado amenazas a su integridad. Años atrás alertó que fue encañonada con pistola cuando denunció el paso incontrolado de extranjeros e indocumentados. ...por nuestro territorio... ...y también denunció robos... o ...sufridos en su hogar... ...a pesar de haber... ...recurrido a las autoridades correspondientes... ...no recibió protección... ...hoy... ...trágicamente fue asesinada en su propia casa... ...esto no fue un accidente... ...fue una tragedia anunciada... ...y una negligencia del Estado... ...exigimos justicia... ...exigimos verdad... Exigimos que el Estado nos siga ignorando las voces de los pueblos originarios, especialmente en las zonas rurales fronterizas como Colchane. Exigimos respeto, seguridad y una vida digna para nuestras abuelas y abuelos que sostienen la memoria de nuestros pueblos. No olvidemos su nombre ni su lucha. Justicia para Maximiliana Amaru Mamani, abuela de Quebec, que la Pachamama te reciba con flores. El pueblo aymara no descansará hasta que se haga justicia ante tus hijos, Novelia Marisela, Gelson y Álvaro. Este comunicado que es triste porque porque tal como lo dice ahí, creo que el Estado no, no se ha hecho responsable de, de muchas cosas que estado pasando por el norte de nuestra patria. ¿Ya? Eh, ...bueno esto se veía venir de, de, de, la, de los migrantes... Eh, ...pero el pueblo no estaba preparado para recibir tanta gente... ...y eso fue en el fondo lo que ha, ha llegado a acontecer... ...qué tristeza más grande... Eh, ...leer noticias de este tipo de, de noticias que son crudas, ¿cierto? Bueno... ...vamos a... ...a seguir cantando porque... ...nuestras culturas no pueden perder... ...la esencia ni su cultura propiamente tal hay que seguir evocando a todos los espíritus a que la mamapaxi tata inti nos de toda la fortalezas de esta tierra para para de una vez por todas dejar un poco de pensar en lo económico para pasar a otras cosas que son mucho más importantes en la vida que uno mismo el yo mismo Bueno, esas son fábulas de, de sueños creados, ¿cierto?, en la memoria de cualquier músico que ande por ahí. En este caso, Hacha Inti, fábula de un sueño. Hacha Inti Con esta fábula de un sueño de Verdaderamente un verdadero sueño Oye, eh, aprovechando de mandarle un saludo de aquí lo los Guerrero del Arcoíris A de nuestro querido recordado hermano Hacha Gallardo Ya, le brindé un homenaje ahí en el Cariola mi hermano Buena onda Buena onda que estas cosas pasen y bueno, él es que un creador pues, creador de muchas canciones con los Hacha e Inti que han ido a dar en, a, en altas partes ¿eh? así que felicitaciones Colorín Colorado bien, pues caminando en el tiempo pues chiquillos, quiero anunciarles que no se olviden que la salud es importantísimo tener una buena alimentación es súper importante en las mañanas para el colegio, mandarle esta colación, un huevo, un huevo duro, espectacular. Distribuidoras de huevos, por mayor y por bandejas Jumbo Super Extra, primera y segunda. Pueden llamar al 976-482492. 976-482492. Ahí espera Sacrim... Sacrin López les va a atender ahí, ¿ah? ¿eh? ¿Ya? No se olviden. ¿Ya? Y si lo quieren visitar, pueden ir a, a la bodega de López Pasaje 1 Poniente, 608 Población Luis Mate, la reina en Puente Alto. Bueno, hermano. Vamos a ir con una agrupación que va a tener un concierto, ahora a poco, eh... Ahí lo vamos a buscar mientras ponemos su música También estuvieron con nosotros Grandes invitados de acá de los Guerreros del Arcoiris Peñimapu Porque de verdad esta canción que ellos Es eh, un cover, ¿eh? lo, lo eligieron y nos explicaron acá Claro, pues, haciendo un homenaje a los amerindios Graban esta canción que en el fondo tiene mucha razón Porque cuando un, un coligüe, con coligüe con otro coligüe Con otro coligüe, con otro coligüe se unen Se hace un fuerte coligüe ¿Qué es lo que necesita esta patria? Un fuerte coligüe, unirse para ser un fuerte coligüe. Vamos a escuchar a Peñimapu, los coligües. Fins demà! Bien, bien, ahí estaban los Peñimapu. Les mandamos todo el Nebuena a los Peñimapu que se van a presentar por ahí, cerca en estos días. Oye, eh, la sorpresa que les teníamos desde la semana pasada. Po. Nos vamos a conectar al norte de nuestra patria para recibir a una gran agrupación, ¿ya? Que nos va a acompañar esta tarde-noche. Eh... Y vamos a conocer su discografía Bueno, nosotros conocemos muchos temas de ellos Hoy día les vamos a recordar Nos vamos a iniciar eh, esta esta conversación Con su director, con Alejandro Pero vamos a ir a, con su música primero Y luego los vamos a estar sintonizando Y, y ya eh, eh, encasillándonos en la conversación directa Desde aquí de, de Puente Alto hacia el norte de nuestra patria Ancali esta tarde con nosotros y tu piel... Bien, ahí estaba Ancali, está con nosotros su director Alejandro. Lo tenemos al al teléfono, ahí vamos a ver si las comunicaciones marchan bien. Aló, aló, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo, están? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Alejandro? Aquí. Un Gusto, un placer tenerte en Loguerreol Arcoíris por primera vez y además darte las gracias por por contestar, nos costó harto pillarlo. ¿eh? que sí, en realidad, bueno, lo importante es que que se logró el, el contacto y bueno, aquí aquí estamos en en Antofagasta, eh, seguimos eh, trabajando, seguimos creando creando música y eh, eh, armando nuevo material y muchas cosas más que se viene para, para adelante. Bueno, de eso de eso queríamos primero que nada conocerles saber cuánto tiempo tienen como grupo, quiénes lo componen, cómo se iniciaron y todo eso esta tarde noche desde acá de la comuna de, de Puente Alto, provincia cordillera para para todos, para todos toda la gente que nos escuche, que nos sigue durante estos 33 años yo iría difundiendo grupos del norte que los tiene muy contentos de verdad así que gracias de nuevo por, por poder comunicarnos que es la, es la idea cuéntanos de la historia de Ancalis Bueno, Ancali, Ancali parte del año 2006 ¿ya? Eh, Bueno, anteriormente tenía otro proyecto de, de otra banda Y bueno, circunstancia de la vida, de, de otro pensamiento eh, Surgió la, la idea de, de armar este proyecto de, de Ancali ¿ya? Eh, Obviamente primero tenía que partir buscando un nombre Un nombre que, que, que tuviera un, un significado y, y en realidad, bueno, obviamente nombre de eh partí con el nombre de, de, de las agrupaciones es pues, obviamente buscar a los a los integrantes para, para armar este proyecto. Y en verdad eh, esto partió en el año 2006 y a, y estamos eh todavía hasta hasta la actualidad. Oye, ¿quién compone An Cali? Bueno, eh yo, qué tal? Alejandro. <ríe> Soy el, el autor y compositor. Eh, aquí estamos en, en una excursijada con el Seba. Que estamos viendo el, el video, pero no sabemos cuál es eres tú Ahí el, el, el que toca saxofón, ah, el, de, el del saxo compadre, andamos más perdido que por sí. para la marina bien pero no la juunamos oye alejandro cuéntanos de tu hermano de tu amigo de tu de tus tu panas de tu de todo eso que, que, que convives con ellos y que, y que están siempre en el escenario y en los ensayos Bueno, en realidad, tú sabes que eh, mantener un grupo eh, es difícil y eh, todos tenemos diferentes pensamientos y, pero obviamente, cuando uno ama la música y ama el, el, el género de la música también eh, en realidad, tú sabes que somos muy pocos los que realizamos este tipo de género de, de, de la música andina, la música latinoamericana y, y obviamente, han pasado eh, eh, durante todo este tiempo han pasado muchos integrantes que se han ido Eh, y lo, lo más importante, bueno, aprovecho de saludar a todos los ex integrantes de ANCALI Que pasaron por un momento acá Lo, lo más importante es que, que se fueron todos en buena onda ¿eh? Fíjate que, que se fueron todo muy bien, nadie se fue enojado Nunca, hemos, nunca afortunadamente, como director eh, he tenido ese problemas con, con los integrantes Y con los integrantes que estamos, eh, bueno, ya los que están fijos eh, Nos llevamos súper bien sufri tenemos buena buena comunicación y eh, estamos eh, realmente muy felices por todo lo que lo que se ha logrado eh, la perseverancia eh, eh, y, y, y este camino es, es tener bastante perseverancia para para seguir avanzando en lo que uno quiere oye pero no lo he traído por las puras ramas pero no he contado los nombres de los chiquillos Oye, pues supuesto, y y su bueno, y sus y, su, a... y sus instrumentos. Mira que te cuento un poquito, pero, pero... Alejandro, nosotros ¿Sí? eh, en este en este programa lo que le damos más énfasis es justamente a nuestro hermano, a los músicos que muchas veces sí, se sabe pues el supuesto. disco, pero no se sabe que detrás del disco hay un sacrificio muy muy grande humanamente eh, en lo que es la armonía musical, pero en la armonía personal que eso es lo más difícil. Así que cuéntanos un poquito Quienes componen Ankai y otra cosa más. Ancai, es una lengua Ancai Ancai Ancai, ya, ¿qué significa? Bueno, Ancai es un Mira, Ancai es un concepto eh, Que hace referencia eh, A un acrónimo Cada letra inicial del, del nombre Tiene un significado Ya eh, como para cierto Ancai es un eh, Significa un punto de partida Núcleo de una semilla Rápido en el camino De brillante razonamiento Y fuerza intuitiva Del universo Ese es el significado que tiene El nombre qué, de la agrupación Qué interesante ¿Ya eso fue elegido por un grupo de personas O nació de, de tu mente? No, no, no Yo lo yo lo, realmente yo lo, lo elegí eh, Con mi pareja, me acuerdo que me, me interesó este nombre Y y realmente me fue llamativo el, el nombre pues obviamente hoy tiene muy bonito significado y, y me quedé con, con este nombre buena y, y, y no nos mandaste los nombres bueno en realidad ustedes han estado hasta en el festival dormido o sea tienen una carrera muy grande y eso es lo que nosotros queríamos pues lo, lo escuché mira quiero ser bien sincero no sé, sé que esto es, pertenece a tu autoría este tema que estamos escuchando de fondo tu piel oye, ¿Sí? a mí me tocó la entraña porque dice, todo comienza en la montaña yo la verdad es que mi vida en montaña, porque soy instructor entonces paso en la en el cajón del maipo, entonces me me llenó mucho esta canción me, me, me interpretó de alguna otra manera y con toda la fuerza que la hacen por eso los felicitamos a Carlos Guerrero el arco iris y le damos la bienvenida porque habíamos tenido su música pero no teníamos a ustedes como Como componente de esa música Así que anda contándonos De tu de, de, de la agrupación De los chiquillos Bueno, eh, tenemos nuestra primera voz Que es Carlos Volado él Es el guitarrista de primera voz eh, Bueno, él eh, eh, Aprovechando de, de, de anunciarte A los integrantes eh, La mayoría somos De, de la segunda región Y eh, tú sabes que La segunda región abarca Varios, varios ciudades como Tocopilla, Calama Chukicamata, La Salitera, María Elena y Carlos que eh, él nació en Chukicamata fíjate, él es Chukicamatino ah, Carlos Volante es eh. nuestra primera voz después tenemos eh, a Adir que es en la batería, Adir Vicentelo que él es de la ciudad de Calama eh, Juan Francisco que toca y que está en, en este momento en el charango que a veces hemos cambiado de instrumento Y Juan Francisco era acá de la ciudad de Antofagasta, ¿ya? Después tenemos a, a Diego en el bajo eléctrico. Y Diego, fíjate que él, él es de Temuco, fíjate. De Temuco, pero ya lleva bastante tiempo. ¿Qué, y ¿qué le pasó? ¿Fue, fue trabajar Chile. a las minas se quedó por allá? No fíjate, que, no, fíjate que él le tocó hacer el servicio militar acá en, en, la, en, la, en la Fuerza Aérea. Allá. Y, y se quedó acá en el norte de Chile y... Y bueno, es muy, muy buen elemento y fíjate que él obviamente hacía otro otro género musical y justo un un momento de que nos faltaba un bajista y ya apareció él, y ya lleva un tiempo en eh, un buen tiempo con nosotros y, y está ya fijo acá en, en como bajista en el grupo. Y me falta estaría, bueno, tengo a Nicolás, a Nicolás que él que toca aquí en la parte de los vientos, Nicolás es de tocopilla. Ya, yeah. es tocopilla. Tierra de, tenemos a, tierra de grandes músicos Exactamente Después tenemos A A, a Francisco Canales Que es, un, eh, es uno De los integrantes Que está a cargo de la percusión Las Conga, Bungó, Cajón Peruano De acá de, de, Él, él de Concepción pero ya el, el Antofagastino Porque realmente se vino de muy pequeño acá A la segunda región Y bueno yo que te hablo yo soy de, de mari elena de la sanitaria de marina la última sanitaria que está en vida acá acá en, en chile que fue sustento saliente fue sustento de algún tiempo en el país por supuesto mucha historia mucha historia de norte por eso que sus canciones son son tan hermosas porque describen mucho lo que es eh, su norte su lugar de origen que así que es muy lindo lo, eh, lo que hacen chiquillos. y eh, También el, la participación que tuvieron en, en Olmue fueron a Olmue, ¿de verdad? Sí, bueno, en, en Olmue fueron fueron varios varios momentos bien bien lindos. Fíjate que, que la primera vez que que nos presentamos en Olmue fue el año 2018 con la canción Bella Esfera. Fuimos participando y bueno no tuvimos resultados de, de, de algún premio nada pero la, la primera experiencia de estar en un festival muy importante que a nivel nacional y después eh, fíjate que sucedió que yo eh, al próximo año envió otra canción que es una morena que se llama mágico encuentro que es dedicado a todo el pueblo y a todos los ancestros de, de san pedro de atacama con mucho cariño sí, muy linda saludo a todos los amigos de san peac cama muy linda la canción y, y fue alusivo a, a, hacia ese pueblo y a todos los alrededores y también no tuvimos resultado de, de ganar algún premio, alguna cosa pero, eh, ya teníamos ya un poco de experiencia de, de ya obviamente de segunda vez bueno, sucedió, tú sabes que tú, bueno todo el mundo sabe que pasó el tema de, de, de pandemia y bueno, obviamente si, seguimos trabajando en otros proyectos y, y seguir avanzando con algunas, eh, algunas presentaciones cosas así la pandemia, tú sabes que nos cerró las puertas a todos los músicos en un momento Y, y ahí, bueno, te sucedió el tema eh, Comencé a crear la canción El Carnaval de los Abuelos Que fue la canción que ganamos el, este año 2023 Y esta canción, bueno, yo la, la empecé a trabajar como el año Ya como finalizando, ponte tú, el tema de la pandemia Tiene una idea y bueno después obviamente eh, el pm calmé un poco porque yo la, sinceramente yo quería quería eh, tener un premio de, de, de Festival de aguazo y, y también era más que más que todo también tener una, una vitrina de, de darnos a conocer también como, como grupo eh, que acá en el norte y hay, hay bandas que, que que hacen este trabajo enorme que y obviamente fortalecer lo que es la música andina oye muy hermoso y, y vamos a hacer un, un como diría por ahí un guacito de acá de la zona central eh, un tente en pie con con este tema que, que, que participaron en él en el festival y la gente lo pueda seguir escuchando porque nosotros ...hemos sido faltos de respeto Alejandro... ...porque lo hemos puesto igual a ustedes... ...porque consideramos que son muy buenos... ...y que hay que tenerlos aquí en los Guerrero del Arcoíris... ...en las programaciones... ...bueno ahora ya tenemos ya... ...este contacto directo con ustedes... ...que lo hace más acreedores de poder poner su música... ...¿qué te parece si escuchamos... ...este de tremendo tema... ...Carnaval de los Abuelos... ...y después tú lo profundiza mucho más... Eh, en, ...en cómo fue la creación... ...porque... Para la pandemia fue para todos un, Fue un encierro, así que ahí nos vaya a describir Un poquito entre las cuatro paredes Como la pensaste Con la guitarra Vamos a escuchar entonces Esta creación de, de este tremendo grupo Que tenemos esta noche con nosotros Desde Antofagasta Ya, Ancali Y este tema El carnaval de los abuelos Es el momento de volver a nuestra tierra natural para sentir la vida en libertad es el camino que conduce a la raíz, a los pueblos de la noche, Ancali de Antofagasta con nosotros y Alejandro Alejandro Guardia Guamán con nosotros, director de la agrupación Alejandro, Alejandro, volvamos a la conversación, volvamos a a, a, a conversar con, con, con esta gente linda de este lugar tan hermoso, Antofagasta con toda la historia hoy eh, nos contaba historia, estaba el teléfono de de esta agrupación ...pero quedamos ahí en el anonimato... ...porque yo tengo mucho cariño por las mamás... ¿eh? ...así que... Eh, ...cuéntanos de dónde viene de dónde viene el, el otro apellido... ...bueno en realidad yo creo que... ...debe, debe tener algún... Eh, ...algún punto de... ...ancestral, yo creo que ...sí... ...mira, lo que pasa es que bueno... Mi, mi, ...mi abuelo, creo que nació en Copiapó o algo así... ...y obviamente... ...conocí a mi abuela acá en, en el norte de Chile pero más allá eh, no tengo mucha mucha referencia porque en realidad eh, pero sí que sé, sé que es ancestral, sé que sé que tiene alguna etnia en particular. Que bien, pero pues ahí te damos tarea para la casa cuando vengáis a Santiago te damos te volver a entrevistar y te vamos a decir que qué fue con el árbol genealógico de de Alejandro Oye Alejandro, eh, cuéntanos un poquito, eh, hemos visto la calidad de grabación que ustedes han hecho para subirla Cuéntanos un poco eso, cuéntanos un poco de la producción, eso es muy importante no Igual lo, los videos están muy bien producidos, cuéntanos un poquito de esa historia Bueno, en realidad tú sabes que eh, lo que se está usando eh, en la actualidad es grabar, tener muy buena afinidad de, de grabación y videoclip, que se está, se está utilizando bastante, que es la, la plataforma que, que se está usando ahora. Y en realidad, bueno, hemos trabajado con con, con dos eh, productoras, me acuerdo los primeros videos, trabajamos con una productora de allá de Santiago, con uno, unos muchachos que eh, que hicieron un buen trabajo con nosotros, y después, bueno, obviamente uno va probando otras manos, ...y acá en el norte el, justamente el, el tema carnaval de los abuelos... ...y logramos con uno, una productora de acá de, de la ciudad de Antofagasta... ...por hecho de saludar a los chiquillos... ...de tres films que estuvieron a cargo de esta grabación... ...y fíjate que esa grabación lo hicimos en, en Chacabuco... ...fíjate que en, en una ex sanitera que ahora es, eh, es un centro turístico... ...donde bueno pasaron muchas cosas en tema político ...pero no me voy a meter en ese tema... Yeah. Y en realidad ahí fue grabado el El carnaval de los abuelos Y las grabaciones Fíjate que bueno, las últimas grabaciones Que, que hicimos justamente en La canción que, que Es el, el tu piel Y muchas canciones más que eh, Grabamos nueve canciones Estuvimos eh, grabando en Buenos Aires eh, Con una Con una gente de Mural Estación Ellos nos invitaron Eh Le encantó el trabajo que nosotros estamos realizando Y se contactaron con nosotros y Hicimos eh, la conexión y viajamos a Buenos Aires Y tuvimos la suerte Yo creo que eh, fue como un, no sé, algo muy hermoso para nosotros Un placer de haber grabado en el estudio de Gustavo Cerati en, Allá en, en Buenos Aires Mira, vea ¿eh? Bueno, cada, por eso que, mira, por eso que eh, Alejandro le damos este espacio a los músicos para que se puedan explayar y la gente los pueda conocer. Nuestra música no es muy valorada justamente porque no tiene ese canal, el canal que deben de conocer al, al ser humano. Detrás del instrumento hay un ser humano, hay un hay un músico, hay un sacrificio, hay una... Y una Ah, claro, hay mucha historia, por supuesto. Pero... El, el, lo, lo hermoso de todo esto Alejandro es su es, es hacer las cosas con, con amor con corazón porque realmente eh, eh, hoy día la tecnología te ayuda mucho y es cuestión de, de ponerse a, a trabajar junto a la gente que sabe así que ustedes lo han hecho muy bien han elegido muy bien quienes le ha hecho las locaciones la producción musical bueno yo creo que está muy bien que Nosotros creemos como programa Que le, les va muy bien Y nosotros vamos a estar siempre acá dispuesto en la pauta A poner a Ancali Sí o sí de, de ahora en adelante Con el respeto que nos merece El director del grupo Sí, por supuesto Bastante eh, agradecido de, de que compartan La música de Ancali y Todo todo esto nos sirve bastante Así eh, nos van conociendo Mucho más Hacia, abarcando hacia hacia muchos lugares la música latinoamericana oye mira Alejandro vamos a ver que tú nos elijas un temita ya de los que tienes acá eh, subidos y posteriormente vamos a anunciar lo que se viene de ankali para el resto de este año, qué te parece ¿Ah? por, supuesto, por supuesto que si sí. ya pues Alejandro a ver qué tema vamos a dejar en el aire a veces me gustaría que bueno, un tema cover de, de este gran compositor eh, conocido mundialmente Silvio Rodríguez. Ya al final. Mira qué lindo. ¿Y por qué te inspiraron en eso? O por qué te inspiraste? Es, no, es que en realidad es un, un, un gran compositor conocido mundialmente. Es una, una bella canción. Ya. Y se se ocurrió de de, de manifestarlo Con los arreglos Con el estilo De, de Ancali Claro, como un manifiesto sí, sí. en el fondo ¿eh? Como un manifiesto al final Por... Al final del, del, de la vida Bien, pues bien elegido Y ahora que está en boga Porque Silvio viene a Santiago Así que vamos a estar muy bien, de moda bien. Con Ancali y este gran homenaje A este gran trovador cubano Como es Silvio Rodríguez Vamos a escuchar este Este cover con Ancali de Antofagasta. ahí estaba Ancali que tremenda, tremenda, tremenda armonización de voces espectacular esta tarde noche con Ancali de Antofagasta Alejandro seguíamos conversación si, sí, te escucho bien Alejandro, bueno, nos contabas tú algo de, de, de, de radio estábamos hablando internamente, cuéntanos síguenos contándonos de esa historia Sí, por supuesto bueno te comentaba en el interno eh, eh, que es bastante importante para lo que nosotros hacemos este estilo este estilo de música que, que la radio apoyen quien que no que no se pierdan porque esta música los ritmos que que, que ejecutamos eh, es importante para que no se pierda la herencia ancestral que nos dejaron nuestros nuestros abuelos nuestros tátaras abuelos con otro ancestro dejaron este legado de los ritmos y obviamente nosotros nos fuimos convirtiendo y agregándole cosas para para que en la raíz jamás se pierda. hoy eso es súper importante y la vivencia, Alejandro ustedes tienen una vivencia muy hermosa, una historia que contar del desierto y justamente desde donde tú naciste y otras tantas alitreras que tienen una tremenda historia que bueno, está está muy bien creada y muy bien puesta en escena como es la como es la, la matanza de, de la escuela de santa Maríaría yquique es eh, reflejada en todo lo que tuvieron que sufrir aquellos obreros enganchados como le llamaban ustedes a los que trabajadores de la salittres así que an es por eso que tiene toda esa fuerza pues tiene todo el azufre todo el, el litio <risa> vamos a hablar muy fuerte de los chinos los van a arrastrar Cali. Bueno, son de litio, son de ah. van a Cali son delitios nos van a ver y van a decir ahí está, ahí está ah. la, la energía que, que estábamos buscando durante, durante la batería <risa> oye que bueno darle una, una cuenta de humor porque la gente nos sigue quiere conocerle a ustedes como persona porque de, yo siempre digo, detrás de, de, de un músico hay una persona oye, cuéntale un poquito del ensayo porque siempre a todos los grupos le preguntamos lo mismo y nos contáis que se viene para Ancali este año bueno, te cuento que estamos, estamos preparando eh, un segundo disco ya eh, estamos desarrollando hay algunas canciones que ya ya la, ya las tenemos ya los, eh, avanzado y ahora en este momento estamos Eh, ensayando sacando lo, lo nuevo eh, estamos en proceso pero ya ya pronto vamos a anunciar lo, lo, lo nuevo eh, bueno este momento que vamos ya la próxima semana ya entramos a, a estudio de grabación a, a plasmar todo lo que todo lo nuevo que, que vamos a, a mostrar para todo nuestro público toda la gente que, que ama esta música hoy alejajandro eh, para nosotros ha sido un verdadero placer de, de haberlos tenido con nosotros a través del teléfono ojalá pronto y algún día no sea sea en buena hora que los podamos tener acá en, en, en, en la comuna quizá o en santiago para poderles conocer mucho más y quizás también en nuestro estudio para que la gente los vaya conociendo. Te dejo los micrófonos, Alejandro, para que te puedas despedir y nos dejes, además, de regalo una canción, que es la idea. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, en realidad agradezco enormemente eh, esta comunicación y, y hablar un poco de, de nuestra historia de, de, de Ancali eh, y mostrar la música y la verdad que, eh, bueno, en representación de, de todos mi, mis compañeros, agradecemos. Eh, estamos muy contentos de que, que, que todo esto se esté desarrollando y, y por supuesto darle la mejor onda la, la, la mejor vibra para ustedes que esta radio jamás se pierda y que, que siga creciendo mucho más y agradezco está esta enorme invitación de, de conversar un, un poco de, de an cali hoy nosotros bueno, quiero a, a, también aprovechar de, de saludar a, a todos los oyentes y a todos los que a todos los que nos conocen que pronto bueno vamos a, a tener sorpresas eh, vamos estamos haciendo nuevo material eh, audio eh, audio y, y visualmente por supuesto y bueno me gustaría que despedirnos eh, que nos despidiéramos con esta canción que se llama bella esfera esta canción eh, yo lo compuse en, en honor en, a toda la, la, a toda la energía maravillosa que nos entrega nuestra madre tierra Bella Sfera Bien, oye eh, Nosotros también agradecidos Alejandro Que te hayas dado el tiempo De poder estar con nosotros esta tarde noche Y bueno eh, Decirle a toda la gente que, que nos está escuchando Y que nos escucha el día sábado también que, que este Es el punto de encuentro de todo el mundo andino Y especialmente de Nuestros músicos de, de estos músicos que no tienen espacio en la radiodifusión chilena que se debía hacer como como como ley como se dijo alguna vez 20% exactamente que nunca se cumplió ya nunca se cumplió como muchas cosas en este Chile querido y a los músicos se les debe señores políticos porque muchos de ustedes están donde están por los músicos así que tengan el respeto necesario por este este esta manera y este respeto sobre todo por por la gente que hace música andina porque lo hace desde la pachamama, desde la tierra, desde el corazón. Alejandro, te damos las gracias. Quedamos en contacto para, para cualquier cosa, pero por sobre todo para poder difundir la música de Ankali. Buenas noches. Un saludo muy grato a toda la gente de, de Antofagasta, especialmente ese lugar tan mítico que es el Cafea, ¿eh? el Café. <ríe> el lugar. Sí, bueno, hay otro, hoy hay Café del Sol y otro, Sí, bueno, Café no del Sol. Te saludar a unos amigos también que tienen un, un, un, un local que, que es muy precio ya atacama que, que están difundiendo la cultura pero eh, muy muy muy importante fíjate, ¿Dónde que está? la danza está Hoy... todo todo, todo pasando también ahí en, en, en el pub atacama en ya pero dónde está ubicado Eso está en monte grande en calle monte grande en bueno acá y en el hospital regional de ...que es el hospital... ...el nuevo hospital regional... ...que se construyó acá en Antofagasta... ...que está a un costado... ...ahí pueden encontrar el pap Atacama... ...y oh. por supuesto también aprovecho... A saludar a la Pachi... ...que ella siempre también... ...ha, ha sido el referente... ...de apoyar a la, a la cultura... En, sí. ...en el café del sol... ...sí, por supuesto... ...quién... quién? Eh, ...o sea, el que... ...el que no haya ido a Antofagasta... no ha ido al café... Eh, ...entonces no ha ido a Antofagasta... Esa es la verdad... ...oye... <risa> De verdad, que, de verdad que mucho cariño mucho mucho cariño también para la familia dan cali a sus distinguidas eh, damas amigas y a sus madres por supuesto que hacen la fuerza para que <risa> cali haga eh, llenitas las guatitas para que puedan soplar más más mejor todavía <risa> por supuesto ya pues eh, Alejandrito los, los vemos eh, pronto y más no estamos escuchando con ankali esta tarde entonces nos despedimos de, de ankali desde antofagasta y gracias por, por la comunicación jaya y hermano ¿eh? un abrazo que estén bien que estén bien que estén súper vamos entonces con an de antofagasta ahí estaba Ancali de antofagasta Oye qué bueno que estamos haciendo estos lazos nos estamos muy contentos con el seba de seguir haciendo armando Lazo por todo como diría Víctor jara armando lazo cierto por todo por todo chile con todos los hermanos que están unidos en la en, en lo que es la música andina cierto así que eh, felices pues chiquillos de, de, de conocer a una nueva agrupación y tan buena tan buena agrupación además así que Eh, seguimos sumando Es la idea ya Oye, vamos a escuchar a un tremendo De la música en el Perú Una tremenda voz Ya Vamos a escuchar a William Luna Con un, una canción muy hermosa También que le hiciera famosa por acá El Américo ¿eh? Ella se llama Niña Chay Eso era Niña Chay con William Luna desde el Perú Bueno, así vamos viajando, vamos vamos conversando, vamos interiorizándonos Toda la semana ojalá tengamos una, una agrupación nueva que conocer, ¿cierto? Su música, su historia, ¿ya? Que muy hermoso Y detrás de todo eso hay un sacrificio y detrás de eso también hay una historia que queda en cada grupo En cada grupo hoy esta semanita se cumplieron un año más de la muerte de un grande de la música y de la batería Gabrielito Parra, ¿cierto? a todos los jaiveros de corazón y decían que Claudio Parra también está un poquito alejado de las presentaciones quizás por descanso también porque en realidad han tenido hartos Harto ajetreo con esto de cumplir años. Es ¿eh? una gran agrupación, además. Bueno, sigamos viajando, chiquillos, por la música de América Andina esta tarde-noche. Chilajatún, ¿ya? Puros chiquillos jóvenes de la música andina boliviana. Chilajatún. Bella mujer. con toda la fuerza del sol Chilajatum, bella mujer Tonatin, cucierto, con toda la fuerza Ahí también estaba el vocalista en esta participación de este video Participa la primera voz de los harcas Hermoso todo ese trabajo que se hace con la música andina Bueno, ellos son la cuna De, de todo este movimiento grande como cultural Y también que ha llegado a todas partes de del, del Coyasuyo, ¿cierto? Y, y allí están los guerreros para, para interpretar esa música. Vuestra música, la música de los días miércoles a las 20 horas por Radio Monte Alto. Guerreros del Arco Iris. Difundiendo lo que es América Andina. Aragpacha. Me voy me voy. Vamos a escuchar a este tremenda pero tremenda agrupación desde desde Arica hasta Santiago. Arapacha Nosotros cantamos o tratamos de cantar lo que el hombre de nuestra tierra canta y sentir lo que la gente de nuestra tierra siente. Por eso que nuestro canto muchas veces no florece ni contento ni alegre. Pero vamos a seguir cantando porque no queremos perder los últimos vestigios de nuestra cultura. Y vamos a seguir cantando porque no queremos que los aymaras pasen a formar parte de la historia. Y vamos a seguir cantando, porque no queremos que utilicen las aguas que pertenecen al hombre andino por herencia ancestral. Y vamos a seguir cantando, porque no queremos que le saquen una gota de agua al lago Chungará. Con estos pesares me voy cantándole al viento, paloma, palomitay, y nos volvemos a encontrar en cualquier carnaval de la vida. Pacha, me voy, me voy, y la poesía de Patara. Bien, pues, eh, lo hermoso de todo esto es la historia, la historia de, de la música andina también tiene que ver con un pasado histórico no tan lejano en el tiempo, ¿ah? ¿eh? ...pensemos que en tiempos de dictadura... ...tocar un charango era como tocar una matralladora ...para ellos, pues obviamente... ...cierto... ...entonces, ¿qué pasa que... ...este último tiempo... ...y lo veníamos hablando con el... ...con el Seba aquí internamente... ...la tecnología ha ayudado mucho a los músicos... ...a poder sacar toda esa fuerza también con los instrumentos... ...la tecnología va muy de... ...de acuerdo por los tiempos... ...ya... Eh, así que, bien por eso, ¿eh? pero tampoco hay que olvidarse de la historia. Viajemos al Ecuador, ¿les parece? Vamos a a una tremenda, tremenda, tremendo grupo. Para todos nuestros oyentes, ¿eh? para los oyentes que nos siguen todos los miércoles, que se sintonizan con los Guerreros del Arcoíris y lo más antiguos, porque nosotros no... No los dejamos de, de no recordar a Don Abdón, su señora, a José Acevedo, el pescador, al Franchuti de Deschamps, que le gusta caminar en la noche, junto con la María, a nuestros amigos de allá del Cajón del Maipo y a toda la gente que nos sigue a través del Cajón del Maipo, especialmente allá en Melocotón, los hermanos Orellana. Bueno, para todos ellos un saludo muy especial que nos siguen a esta hora de la tarde-noche. Este San Juanito de Otavalo. Coplas de amor. Ahí están los San Juanitos de Otavalo Con coplas de amor Oye, una sorpresa para los que no saben Porque ya es como Vos popoli Por lo menos aquí en la comuna ¿eh? Eh, pues Se va a celebrar el... Pero vamos a tener a los organizadores la El próximo miércoles Acá en los estudios Para que nos comenten más acerca de esta... Este nuevo festival de Puente Alto ¿Ya? Que... ...después de más de 20 años... ...ya... ...se le van a presentar la gran agrupación chilena... ...y ya... ...puuu... ...en Puente Alto... ...ya... Y, ...y van a tener que retirar las entradas chiquillos... ...este día lunes... ...ya... ...porque esto es gratis... ...las entradas van a estar a, a disposición... ...desde las 9 de la mañana... ...y hasta las 20 horas... ...en la municipalidad de nuestra comuna... ...y también en la Casa de la Cultura, ¿ya? Ahí les doy los datitos para que vayan a retirar las entradas... ...para para ver a... ...oye, va a estar súper buena la, la... ...el... ¿cómo se llama el... ¿cómo le llaman ellos? Lo, el, el show, el show... El espectáculo... El espectáculo... Oye, y lo cambiaron de lugar porque iba a ser en un principio ahí en la casa cultural, la casa de la cultura, pero muy chico. Claro, y están cachando que los grupos atraen harta gente los que vienen. Oye, aparte de Iyapu, ¿saben quién va a estar? Santa Feria. Buena onda esos chiquillos también son súper buenas de la. O. Así que imagínense ustedes, tremendo festival acá en Puente Alto y no se olviden de retirar la entrada. Después nos digan que no les dijimos y no pudieron ir, no se queden afuera. Oye, no sé. Se... Bueno, si se quedan afuera no importa porque vas a poder escuchar igual. Igual varios se van a quedar afuera y yo creo que Sí, sí loco, si se va a escuchar en todo buenteal, así que bien Bien por por la gente, bien porque esta es una agrupación y ya hubo una agrupación que nosotros lo decimos y lo venimos diciendo Durante mucho tiempo es una agrupación que interpreta la razón social en la que el pueblo chileno vive. Un poco lo que la Violeta hace, un poco lo que Iyapu hace, claro, herencia de ella. Bueno, vamos entonces a escuchar a unos que también tienen mucha herencia y que ojalá también estén por acá pronto, pero están en altas partes de Chile y están más vigentes que nunca. Ellos son sol y lluvia esta tarde los cabros de allá de la Legua nos van a interpretar en vivo ¿eh? este este fue un concierto bien especial. Vamos a escuchar con el Amaru, Labra y todos los Labra. El Chalé. El Johnny. Sol y lluvia. estaba toda la fuerza de sol y lluvia y de los hermanos Labra oye, toda la fuerza toda la historia también, la historia nueva es la historia de del siglo 20, 21 de una historia que queda plasmada en la memoria de cada chileno y cada chilena que tuvo que vivir la desgracia de, de haber perdido un familiar de haber perdido un compañero un hermano y bueno a cumplirse 20 años también de, de la partida de Juanito Órdenes yo quiero mencionarlo hoy día a este compañero que dio la vida de, de su propia vida para entregarla para la libertad de otros. Esos héroes anónimos que están por todo Chile, ese es nuestro héroe de acá, de Puente Alto, Juanito Órdenes, en Manzana. Así que él perdió la vida en otro país, alejado como muchos que tuvieron que perder la vida en otros países, esperando volver a su patria querida. Es como el exilio, ¿cierto? Es tan fuerte esa palabra, de estar en un lugar y después estar en otro. Y entre otros también se va el amor. El amor, por ejemplo, de Violeta Parra, que cantándole al amor, ella dice que su run run se fue para el norte. Bueno, ahí estábamos con nuestra, nuestra, nuestra Violeta Parra, ¿cierto? Nos sentimos orgullosos siempre de escuchar su, su voz, su, su voz hecha canción, canción hecha poesía, ¿cierto? Porque va deletriando de alguna otra manera o describiendo poéticamente eh, el ser chileno, la idiosincrasia de nuestro pueblo e históricamente también e eh, introducirse en lo más profundo de nuestro pasado eh, folclórico ya, porque aquí lo comentábamos con el Seba eh, el canto a lo divino ya que ella fue recopilando con su grabadora por los campos eh, tonadas el mismo guitarrón el guitarrón chileno que pudo ser eh, mostrado por don isaías angulo acá en puente alto ya en el sector del peñón sector de de donde está la colonia del peral del psiquiátrico por esos lados vivía don isaías angulo que fue el que primero le enseñó de alguna otra manera y le mostró el camino de, del guitarrón, un instrumento que está muy arraigado en nuestra provincia, en la comuna de Pirque, donde hay montones de cultores e históricos como Alfonso Rubio, como Chosto, y hoy día como nuestro gran payador, nuestro gran amigo de Lureta, ...ya que está haciendo un trabajo muy hermoso por allá en Pirqui... ...bueno, nos hemos ido transportando en la historia del folclor... ...la historia que nos une todos los miércoles... ...que no, nos registra para para conocer un poquito más de nuestra patria... ...para sentirnos más chilenos... ...y sentirnos más parte de América de américa Andina... ...de este cordón de, de crestas montañosas... ...altas, espigadas hermosas, sobre todo cuando están llenas de nieve, bueno, de ahí somos todos. Y el guardián de todo eso es nuestro Kunturi, ¿cierto? Nuestro Kunturi de los Andes, que nos cubre con bajo sus alas y nos une como país. Que no nos dividan banderas, somos lo, un pueblo. Vamos entonces a despedirnos y nos vamos a pedir con alegría, como corresponde, ¿cierto? ¿Cierto? ...y vamos a bajar los micrófonos también... ...para que Sebastián se pueda despedir... Y, ...y... ...nada, buenas noches a toda la gente que nos escucha... ...eh... ...y nada, nos volvemos a escuchar esta... ...esta próxima semana... ...que tengan todo un bonito uh, feriado... ...claro, hay una semana por ahí... ...para todo el mundo cristiano... ...yo soy un hombre cristiano... ...y considero que este fin de semana... Ojalá no se vuelva todo comercio como ha sido siempre y dejar en el dejar en el de pan lo que es más importante para un cristiano que reconciliarse con uno mismo con el espíritu de Dios en su corazón. Eso es lo más importante. Ya, yo creo que lejos es lo más importante, es la oración. Yo este último día he estado un poquito muy acercado a Dios porque uno cuando tiene af aflija se siente afligido Eh, invoca a Dios porque es el, el momento siempre como como más cristiano diríamos a cierto pero gracias a Dios gracias a él pues ya mi hija estuvo súper enferma y salió de, de eso dar la gracias también al hospital Sotero del Río sección maternidad que la atendió muy bien y, y ya está en su casita ahí reposando junto a la familia sigue y muchas gracias a la gente que, que preguntó por ella ya Eh, un saludo muy especial para Quique Carnavalito, no se olviden los fines de semana sintonizar allá en Iquique toda la música andina de mi hermano Quique Carnavalito. Un saludo para la Combo Carnavalito allá de Iquique. Y Quique, siempre Iquique, tierra de campeones, ¿eh? Bueno, nos despedimos pues. Hasta el próximo miércoles y si la pacha si lo permite, nosotros nos vamos con toda. La fuerza del sol y estás la quitas de Antofagasta y este mix de cumbia, una cumbia bien famosa para todos ustedes, para que comience con alegría a este pequeño descanso, pero no se olviden de reflexionar acerca de ustedes mismos y la conexión con Dios, no se olviden de eso. Hasta el próximo miércoles. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya!